ampliar sus conocimientos para poder darle capacitación y desarrollar sus potencialidades. Cada persona en esta vida viene con algo que le gusta, algo que se puede desarrollar, algo que le nace poder hacer. Algunos la danza, algunos algunos hasta el ajedrez, que no lo tenemos nosotros. Estos cursos vacacionales son de gran ayuda para poder desarrollar dar ese empuje para poder dar esa capacitación y sobre todo una forma de cómo mantener a nuestros niños distraídos, aún activos y aprendiendo. En este caso los cursos son de guitarra, charango, teatro, ballet, danza, banda, violín, cursos navideños y cotillón. Nos hubiese gustado Haber tenido, por ejemplo, yo hace muchos años atrás, ya mi hija tiene 16 años, cuando tenía cuatro añitos la pusimos aquí a curso de pintura. ella Increíblemente hasta ahora mi, mi hija pinta un espectáculo ¿ya? y ahí le, le encanta estar pintando. Y fue de aquí que ella descubrió de que podía y que le gustaba ese tipo de, de, de acción. Entonces yo creo que para el próximo año tenemos que buscar herramientas Este programa ya estaba dentro de lo que es el pueblo. Yo soy alcalde de hace este 18, 19 días, ¿ya? Pero sí tenemos que buscar de que poder diversificar mucho más el tema de las enseñanzas que podamos tener y poder también llegar hacia los barrios. Porque un costo llegar hasta aquí todos los días, que nosotros como padres lo asumimos porque queremos que nuestros hijos siempre vayan hacia adelante. Pero también tenemos que pensar en la economía de la gente. Entonces, veremos un poco más hacia la descentralización que debe haber hacia los barrios para una próxima gestión. ya Y también la diversificación en los temas, las temáticas que se van a dar. Por ejemplo... Me, sabemos de que estos cursos están prácticamente permanente aquí. Yo creo que vamos a ver para hacer los contratos específicos para este este tiempo de tres meses en algunas cosas, justamente para fortalecer las otras opciones. Miren ustedes, en dos días que han estado abiertas las inscripciones, hay 483 alumnos ya inscritos para estas nueve especialidades.